Oh, hola, ¿cómo estás, Lauti? Muy bien, te escuchamos con Valen aquí. Bueno, Hola, hola Valen. Buen día, ¿cómo e n t á s Buen、andás? día, muy bien. ¿Qué tienes、bueno, para hoy? A, pa a Pablo también、saludos、desde Pablo. los controles, a toda la audiencia. Y bueno,、eh, conmoví i todavía por lo que fue la realización del de acto de toda la militancia popular, del campo popular, ayer a la tarde. Esto que realmente fue sumamente emotivo、eh, por muchas cosas. Eh, obviamente que desde esta columna degenerada me quiero referir en particular a la, a la presencia activa y visibilizada del colectivo LGBT en este 24 de marzo. que Realmente me, me llenó de muchísima emoción porque tenemos que ampliar la búsqueda de las personas culpables de este genocidio ¿no? en este territorio. Eh, que viene, digamos, atravesando muchos genocidios. Primero, el genocidio de los pueblos de la v i a y a l、eh, a que es lo que nos ubica hoy con, con las bases de una argentinidad, ¿no es cierto? Pero、eh, una vez organizado el Estado argentino, también hubo otro genocidio que fue para llevar a cabo lo que llamaron el proceso de reorganización nacional.、Eh, y que. Tenemos que ampliar, digo,、eh, nuestras búsquedas de responsables, nuestras búsquedas de víctimas, nuestros recortes históricos. Ayer escuchaba en varias oportunidades a sobrevivientes diciendo que el 24 de marzo no haga que、eh, se puntualice como que es a partir de allí donde se, se producen las víctimas del terrorismo de Estado, porque si no nos estaríamos olvidando de todas las víctimas y los atentados. En el periodo anterior, que, que incluyen a la triple a ¿no? Entonces, esta ampliación de búsqueda nos ha llevado, por ejemplo, a no circunscribirnos solamente a los militares, hablamos de, de manera más extendida de un golpe militar, pero también eclesiástico, también empresarial, también cívico, ¿no? Todo el entramado de complicidades que han sido necesarias para llevar adelante un plan de exterminio.、Eh, Y desde esta columna lo que intento es pedir que también vayamos en la búsqueda de la ampliación de nuestro derecho a la justicia,、eh, que ampliemos nuestra memoria sobre quienes también han sido víctimas y ni la sociedad en general, ni los organismos de derechos humanos, ni nadie, salvo contadas expresiones provenientes de la militancia del colectivo LGBTIQ, están pidiendo que revisemos y que. Y que ampliemos la memoria para también pedi pedir verdad y justicia sobre el exterminio de las personas homosexuales. Porque esta, esta última dictadura también tenía entre sus objetivos la eliminación de las personas homosexuales. Esto es algo que, es, es algo que lo sabemos. Desde siempre lo sabemos. Pero este, no le estamos dando un carácter político a, a esa cuestión. ¿no? Entonces, es de allí que, que, que en las marchas, Eh, aparecen las pancartas con esta frase que dice, la memoria no es un privilegio hétero. 30.400 compañeros desaparecidos presentes. Ayer desde la glorieta de la Plaza San Martín, Bárbara Ubran leyó palabras de Ángeles Zúñiga y tuve el privilegio de acompañarlas、eh, mientras sosteníamos la bandera LGBT. Y Barbie leyó lo siguiente. En 1987 Carlos j a u r e g u i publicó el libro La homosexualidad en Argentina. Allí el fundador de la CHA, Comunidad Homosexual Argentina, hace referencia por primera vez a 400 personas LGBT más desaparecidas en el marco del terrorismo de Estado. Son solamente 400 de los 300.000 gritos de justicia que laten en nuestro corazón, escribió. Esas 400 no formaron parte de la lista de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas la CONADEP. El número se basa en una información que le comparte el rabino Marshall Mayer, que integró la CONADEP y que identificaba entre las víctimas listadas de la dictadura a 400 homosexuales, categoría que incluía entonces a lo que hoy es el, el colectivo LGBTIQ. Hablar de 30.400 no es. Disputar los 30.000, sino visibilizar que aún se sabe poco acerca de la persecución del terrorismo de Estado a personas LGBT. Lamentablemente, esa persecución no empezó con la dictadura ni terminó con el regreso de la democracia. Qué tarea difícil esta de preservar la memoria sin pisar a la otra. Sigamos construyendo una memoria viva sin pisarnos. Escuchamos las voces de las y los y les p e r s e g u i d e s Por todos los regímenes políticos instaurados democráticamente y de facto. A 45 años del último golpe de Estado en Argentina, seguimos reclamando por memoria, verdad y justicia, y recordamos con mucho orgullo a nuestros 30.400 compañeros desaparecidos, presentes ahora y siempre, nunca más. Esas fueron las palabras eh, leídas eh, por Barbie, escritas por Ángeles. Eh, en lo que fue el acto de ayer en, en la Plaza San Martín. Y entre las banderas presentes en esa marcha también estaba la bandera del transfeminismo abolicionista. Estaban las compañeras con sus remeras de juntas y diversas. Y la verdad es que me sentí muy emocionada de que al momento de plantar tres árboles en el espacio verde lindante a la seccional primera, uno por la memoria, otro por la verdad, otro por la justicia, que una de las personas haya sido la compañera Ángeles Zúñiga, referente del colectivo Travesti Trans. Es la primera vez, a 45 años del golpe, que las reivindicaciones de ese colectivo aparecen con tanta fuerza, con tanto protagonismo en un acto, en un documento, en la visibilización de sus referentes, que sabemos que van poniendo el cuerpo en representación de muchas más, ¿no? Así que la idea es que repensemos la construcción que hemos hecho sobre las personas desaparecidas. Díganme si no, si no se i no s ha construido en el imaginario colectivo que todas esas personas eran heterosexuales. Si entendemos que las diversidades sexuales son un posicionamiento político que atenta contra el modelo capitalista y heteronormado, no es tan difícil entender que el colectivo LGBTIQ es un enemigo de ese modelo. El colectivo de la diversidad s e x o g e n é r i c a es enemigo del modelo patriarcal y capitalista. Entonces, ¿cómo es entonces que hemos construido en este imaginario a las víctimas del terrorismo de Estado solamente como parte de una hegemonía cis exclusivamente heterosexual? Hay que hacer una ampliación de búsquedas de responsables y de víctimas. El capitalismo, el patriarcado, tiene múltiples maneras de opresión. Por eso, Me parece que es fundamental que a la hora de enfrentar a este modelo apliquemos una lucha interseccional. Porque si seguimos teniendo una posición biologicista con un razonamiento binario, vamos a darle carácter de natural, de, de biológico, a lo que en realidad construimos. Y vamos a estar atomizados por, por género, por orientación sexual, por características sociales que construimos y que terminan siendo nuestras propias. Divisiones. El 400 en estos 30.000 no es para dividir, no es para cuestionar, es para ampliar, es para incluir, es para no seguir invisibilizando, es para trabajar siempre por más, es para estar juntos en la reconstrucción de nuestra memoria, en la búsqueda de la verdad y la justicia para todos. Así que. Es muy necesario, me parece, que sigamos teniendo muchas voces de personas trans, de gays, de lesbianas, que estén presentes en los actos, que estén en los documentos, que estén en los micrófonos, como ayer pasó en la glorieta de la Plaza San Martín, para poder recordar a las compañeras y a las compañeras desaparecidas en cada acto del 24 de marzo. Tenemos mucho trabajo para seguir llevando adelante. Es mucho lo que hemos Eh, ido alcanzando, pero siempre tenemos que, que ir por más. Así que, bueno, quería hacer、eh, referencia especial a, a este tema en esta columna. Gracias, Vero. Como siempre, nos reencontramos la próxima semana. Dale. Un fuerte abrazo.